reservada 2.0. Y atención, porque esta historia es preciosa, es fantástica. No sabemos quién es, sabemos que vive en España, que ya tiene 42 años. Es en la nieta 129, una auténtica heroína, una variante alguien que nos hace creer en el ser humano. Alguien que ha decidido salir de la oscuridad eh, para darle luz, eh, para hacer grande su historia, la historia de todos. Eh, ella se hizo un análisis de ADN y ha resultado ser hija de una mujer que estaba embarazada de ella y que dio luz a su hija hace 42 años en un centro de detención ilegal en Argentina. Ella es la nieta 129, es uno de los temas eh, que vamos a tratar En materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas, Bruno. Buenas Decías noches. que es una historia que hace creer en el ser humano. Sí, hace creer en el ser humano esta historia y no solamente la de los las 128 eh, nietos eh, que eh, han sido encontrados por las abuelas de Plaza de Mayo, sino la propia historia de las abuelas de la Plaza de la Plaza de Mayo. Pero dejarme que os cuente un poquito esa historia que Bruno os ha, ha avanzado y que resume un poco de lo que vamos a hablar esta noche de las abuelas, de esta historia de las abuelas. Esta historia comienza cuando una chica que se llama Norma Sintora, que está estudiando ingeniería electrónica, conoce a un chico que se llama Carlos Alberto Solsona. Ambos se casan y tienen un hijo que se llama Marcos. Pero la vida de ellos y de Tantos y tantos, no miles, sino cientos de miles de, de, y millones de personas de argentinos se ven truncada porque hay un golpe militar. Y eh, triunfa ese golpe militar. Y lo primero que hace ese golpe militar es la, la represión. El problema es que no solamente es que se persiga, se torture y se asesine a a los opositores a, a todos aquellos que no mm, funcionaban con la, con la ideología de, de la dictadura el problema es que Algo que, que se tardó en descubrir, porque esto estaba muy oculto. Es que se produjo, igual que, que denunciamos aquí el tema de, de los bebés en la, en la época de Franco, aquí fue todavía muchísimo más salvaje. Fue el secuestro sistemático de, de niños. Es decir, cuando Norma Sintora eh, y su marido se dan cuenta de que la represión puede acabar con ellos... Eh, Piensan en la, en la huida de hecho piensan en encontrarse en España y, y, y bueno y hacer su vida hasta que pase la dictadura. El, el marido lo consigue eh, la, eh, norma no porque está un día con ...con dos compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores... ...de la que ella pertenecía... ...y fueron eh, secuestrados... ...fueron secuestrados... ...y lo que nos eh, enteramos... Eh, ...se pues enteraron su familia posteriormente... ...es que ese, eh, ese embarazo de ocho meses que llevaba en aquel momento... Mm, ...se produjo el nacimiento... ...se produjo el nacimiento porque... ...vieron los, los militares que eh, sobre al principio no lo tenían organizado, pero luego lo organizaron, algo tan simple como cuando eh, cojamos a alguien que está embarazada, lo que vamos a hacer es mantener con vida a la presa hasta que dé a luz, y una vez que, que dé a luz, que dé a luz, en eh, al principio no, pero ya digo, luego sí, en eh, especies de, de paritorios que tenían montados, espe especies de pequeñas clínicas, única y exclusivamente para que dieran a luz, y luego ya, Eh, la mujer era como el resto de, de sus compañeros era uh, asesinada y el niño era entregado a, entregado a, a, a quien fuera ¿no? a, a, a milita, familias de militares a amigos, había incluso listas de, de espera eso sí todo se hacía absolutamente oculto era imprescindible que nadie dijera nada, que no se supiera absolutamente nada esto fue lo que pasó con eh, la hija de Norma eh, Sintora cuando ya va evolucionando esto, es cuando se produce eh, la aparición de, de la organización de las abuelas de la plaza de, de mayo, que lo que hacen es eh, recibir una demanda en este caso del abuelo De, de los abuelos de, de, de esa niña que, que creen que ha nacido pero que no saben, no es que no tienen ni idea, es que no existe registro de nada y mmm, la, lo, eh, la ONG, Abuelas de Plaza de Mayo, lo que hacen es mmm, lanzarse a, a, a la búsqueda. En este caso hay alguien que da una pista, es decir, esto imprescindible Y alguien da una pista de una joven que está inscrita eh, como hija de un matrimonio, pero que eh, se detecta, eh, porque han investigado, bueno, es tremendo, que la partida de nacimiento es falsa y, y que eh, había sido firmada por un policía, por un médico de la policía, que es lo que suele, solía ocurrir en aquel momento. Y además, para darle más credibilidad dicen que el parto ha ocurrido en, eh, en el domicilio. Bueno, mmm, van, eh, les dan el nombre de, de una niña en el año 2013 que vive en España, como ha dicho como ha dicho Bruno. Entonces, aquí ya tienen eh, instalado un sistema eh, que instaló el gobierno argentino, un sistema de ADN. Además, un sistema de ADN cuideado que ya, eh, con los abuelos directamente, ya como los padres <risa> la mayor parte están desaparecidos, ya hay un sistema de la, del ADN y un banco De, de ADN eso es entonces, lo, lo primero que suelen hacer los abuelos cuando hacen este tipo de demandas lanzan la demanda de búsqueda del nieto y se hace eh, una eh, claro, un, una nota una prueba de personas, ADN todas las personas que sospechen o que se sospeche que pueden ser eh, haber, es, haber sido hijos de asesinados o desaparecidos puedan comprobarlo la muestra. Eso. y entonces eh, aquí se produce algo ...en este caso de la NETA 129... ...y es que... ...se ponen en contacto con ella... ...pero... ...jopeta... ...es que debe ser super heavy... ...es que tú llevas... ...tienes cerca de 40 años... está ...42 años esta mujer... ...y de repente se encuentra con esto... Claro, se lo encuentra hace hace cinco años o, o, claro. o seis. Quiero decir, fijaros lo que ha durado. Y claro, y la dicen, oye, mira, que creemos que tú, no sabemos quién puedes de tu familia, pero eh, creemos que tú ah, ah, has sido secuestrada. ¿Por qué no te haces el análisis de ADN? Y ella. La, se, se, se, se debe quedar alucinada, luego pasa el tiempo, eh, que no, que no lo ven, las abuelas de Plaza de Mayo se, pasan el caso a la Fiscalía incluso como se niega eh, piden ayuda a la, a, a la embajada de Argentina aquí en España incluso como se sigue negando piden a la justicia española que actúe y la justicia española no, no, no lo hace, pero ahí interviene un amigo, que es el que la convence a ella, que la dice mira, tienes derecho a saberlo si no, claro. no estás, pues no estás no pasa nada, pero si estás estás, y tienes te crea, te crea una incertidumbre, eso es tremendo Sí, bueno, el problema ha sido cuando Anco, uh, ya fue a Argentina hace hace menos de un mes, se hizo las pruebas y ha salido efectivamente. Es la hija de Norma y de Carlos Alberto. Y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo es Estela de Carloto, que está esta noche con nosotros. Estela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Hola. un gusto escucharlos. El gusto es nuestro porque gracias a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo... Eh, Esta nieta, la nieta 129, eh, no sabemos su nombre, pero eh, eh, es un ángel que os ha ayudado muchísimo y que ha tenido el valor de someterse a esa prueba de ADN para saber quién era, ¿no? Claro, felizmente, costó bastante, lógicamente, claro. eh, algunos casos han sido sencillos. Cuando el que tiene duda viene a nuestra institución y tenemos un equipo de recepción, a esas personas que sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos y ponen voluntad propia de llegar al resultado esperado y entonces se allanan a todo lo que es el procedimiento pero en casos en otros casos eh, hay una negativa porque lógicamente quizá quienes los han criado no les han maltratado eh, eh, eh, produce miedo lógicamente lo que uno no sabe y desconoce da temor y la negativa dio que la la posibilidad de que tardáramos más del tiempo acostumbrado en que esta joven resolviera acatar la orden de la justicia. Claro, ya con, cuando la justicia la cita, eh, a la justicia hay que darle respuesta, de lo contrario hay órdenes de detención, sería muy triste que esto pasara. Ella concurrió a Buenos Aires y se contactó con la justicia que le hizo todos los trámites para la extracción de la sangre y eh, el proceso en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que este banco este nace en el año 1984 con una pretensión de abuelas, porque nosotros dudábamos de cómo podíamos identificar los nietos sin conocerlos, sin saber si era varón, mujer, a quién se parecía, cuándo había nacido y sobre todo dónde estaba. Y la, los primeros tiempos de ingenuidad fueron buscar rostros e eh, informaciones, pero eh, solo aquellos niños que fueron secuestrados, ya nacidos, que tenían una identidad previa acordada con su familia biológica y que tenían fotografías, fueron los más fáciles para encontrar y restituir a sus familias naturales. En cambio, los nacidos durante los centros clandestinos de detención, donde había verdaderas maternidades en cuanto a la maternidad en sí, pero con una una crueldad increíble en el trato a las prisioneras, Estas eran este um, mantenidas vivas, bien dijo usted, hasta dar a luz. Y una vez que esto pasaba, el bebé era arrancado de sus brazos y dado a quien ellos ya lo tenían dispuesto, o a veces dejaron abandonados, porque han dejado abandonados en plazas a chiquitos, aunque eran ya nacidos. No, bebés no, bebés directamente se los daban a sus amigos, se los llevaba quizá el asesino del papá y de la mamá, o eh también lo ponían en en algún juez que tuviera amistad como para entregarlo como si fuera hijo propio del del que se lo llevaba. Esto esta, esta característica es única No, no hemos encontrado en el mundo un lugar donde se produjeran este tipo de atrocidades. En España es cierto, durante el franquismo miles, hablan de treinta y cinco mil niños, ar arrasados, eh, sacados de los brazos de los padres, pero llevados a otros países, eh, diseminados, en fin, pero no esta barbarie que tiene un sentido porque lo hicieron, suponemos nosotros, ellos hasta ahora no confiesan nada, eh, suponemos que al criarle, al quitarle a ese hijito al prisionero, era como un botín de guerra, que iban a criar la imagen de semejanza de ellos, de los asesinos, y muy diferente a su papá o a su mamá, y que nunca las abuelas o la familia los iba a encontrar. Que, que perdona, Estela, ¿qué, muy, muy ¿qué muy sabemos eh, de esta mujer, eh, de la nieta 129? Eh, ¿Qué conocemos eh, de su historia y su biografía? Eh, ¿Qué es eh, lo que se puede eh, explicar a los oyentes y eh, qué habéis averiguado? ¿De la familia de la, de la joven, de la niña? Sí, esta. Y, y, y la vida no, de la niña, que, está... cómo llegó a España, que, cómo, cómo ha sido su vida hasta ahora, ¿no? Bueno, no, no todavía nosotros no tenemos la historia de ella, contada por ella, porque lógicamente está haciendo un proceso que demanda muy, bastante tiempo y está en contacto con eh, su papá, que felizmente está vivo y le esperó y la buscó siempre, y dos hermanos varones, y lo, lo extraño es que ella ha confesado que soñaba, ...quería tener un hermano varón... ...que no tenía por supuesto con esta gente... ...vaya a saber de qué lado salía... ...ese extraño pensamiento... Yo lo que quiero aclarar... ...es que las abuelas de Plaza de Mayo ...somos buscadoras... ...de estos jóvenes... ...que hoy tienen más de 40 años... Mm. Eh, ...desde que nacieron hasta la fecha... Eh, eh, ...de la manera en que vamos inventando... ...cada vez más... Eh, ...científicamente eh, la búsqueda... ...cuando los encontramos y la noticia la le llega a la familia, la familia toma el caso como propio porque es el, el familiar buscado, abuela ya no interviene en el proceso posterior al encuentro porque cada familia lo hace a su manera y cada joven que se encuentra tiene una respuesta diferente que el otro. ...algunos inmediatamente quieren verse, otros no quieren verse... ...y por ahora esta joven está manteniendo una relación telefónica con su papá. Una cosa, sí. Estela, mira, eh, por un lado, ¿cuántos nietos todavía quedan pendientes de localizar? Y por otro, antes comentaba nuestro compañero Fernando que uno de los indicios era que teníais dudas o que había sospechas de que esa partida de nacimiento de esta chica era falsa y que también había una firma. ¿Cuáles son esos indicios, esas sospechas que os hacen a vosotras estar sobre la pista de esos posibles nietos llevados a otros sitios? ¿Qué cosas es con los que los vais detectando? ¿Cuántos cuántos, niños, cuántos chicos faltan por encontrar? Alrededor de 300 todavía. La estimación general es que deben ser como 500, eh, aunque no están registrados todavía porque hay muchos casos que llegan con posterioridad cuando se enteran, por ejemplo, ha pasado casos que la desaparecida no alcanzó a decir a su familia que está esperando un niño y lo tuvo y la familia no lo buscaba hasta que aparece al revés la búsqueda de un joven que tiene dudas se hace los análisis y resulta que la familia no sabía que existía Qué porque es todo tan clandestino que como lo han hecho de una manera tan brutal que hay muchas situaciones muy extrañas, ahora ¿cómo nos damos cuenta nosotros es por si sí, efectivamente Si una partida de nacimiento, cuando vamos obteniendo ese material, eh, consta eh, un, domi un, un nacimiento en domicilio, que ya no se hace, esto es extraño, extrañísimo y muy sospechoso, más la firma de esta partida de nacimiento eh, de un médico de la policía, como era en este caso, o de algunos médicos que ya los tenemos registrados como que son los médicos, que han dado eh, han regalado nuestros nietos con la firma de ese partido de nacimiento falsa. Tenemos ya 42 años de lucha, y una experiencia que va aumentando día a día. Para este trabajo institucional, que antes lo hacíamos solitas y, y, y haciendo locuras, porque era todo a, a ver cómo podíamos llegar a encontrarlos hoy tenemos 13 grupos de equipos técnicos, Equipos eh, de abogados, de genetistas, de psicólogos, de presentaciones espontáneas, de continuidad de la investigación, de investigación en sí, bueno, la administración, y hay experiencia de, de y difusión. Esta, eh, nuestra oficina es una colmena de trabajo permanente donde este, se hace ya con la experiencia el estudio en grupo y de ahí sale la conclusión de que el caso que se presenta o se encuentra no coincide por la franjetaria o sí coincide y todo lo demás también, por lo que hay que hacer una búsqueda muy específica y permanente en ese caso. Se le da más fuerza a esa búsqueda en ese momento. Perdona Estela, pero una de las personas que encontraste en esa búsqueda fue, después de 36 años, tu propio nieto, ¿no? Claro yo yo lo busqué junto con mis compañeras, pero en en abuelas no hay una no hay una no hay privilegio digamos eh, cuando hay que buscar se buscan todos, yo no buscaba el mío, buscábamos todos, pero con la esperanza eh, gran esperanza de de, de encontrarlo tal vez así que con la edad que tengo yo soy católica, le rogaba a Dios no morirme sin encontrarlo, quería verlo, abrazarlo, abrazarlo que era mi hija en vida, y bueno, este así fue como en el año dos mil catorce apareció una información estudiada cuidadosamente y se supo que era bueno el, el nieto ...de Estela Carlotto... ...que bueno, es un nieto más... ...pero bueno, es una conmoción internacional... Pero, ...y nacional eh, muy grande... Eh, Estela, ...por, eh, por la, me, trabajo, ¿no? Yo tengo una, una duda... ...¿qué siente una abuela? Y te pregunto por tu caso... ...cuando encuentras a tu nieto Guido... ...y te das cuenta de que quiere a esos padres... ...que lo han mantenido engañado, oculto... ...que, que de alguna forma, en su caso más indirectamente pero conocían el asesinato de, de sus padres. Bueno, en el caso particular de mi nieto, él, a él lo criaron una familia de peones de campo, gente muy humilde, muy muy sencilla, no tenía cultura, y este chico, este joven niño, se crió con ellos, le dieron un buen trato, pero no una cultura y el, y el destino hubiese sido estar en el campo criando animalitos y lo que pasa es que él se reveló Eh, porque su necesidad interna era estudiar se impuso les impuso a, estos, a estas personas eh, estudiar y estudiar de eh, música y es un gran pianista es un músico muy muy eh, nombrado acá y en algunas partes del mundo y entonces esa diferencia eh no le hizo pensar a él en ningún momento Y porque esta gente, incluso cuando declaró ante la justicia, dijo que el que le entregó este bebé recién nacido, lo fueron a buscar una noche, seguramente el día que Laurita dio a luz, él nació, y recién nacido lo anotaron como hijo propio, que es un delito, y pero el hombre que era amigo de los militares que se lo entregó, le dijo que nunca le digan que no era hijo de ellos. Y ellos cumplieron con ese mandato por temor al patrón, por temor de perder el empleo. Es decir, es, este, hay una culpabilidad porque existe haber criado una criatura como propia cuando no lo era. Ese delito prescribió ya, pero el delito de la humanidad en el que está involucrado el robo de mi nieto, no. Y ellos están sufriendo un juicio que eh, seguramente tendrán una condena de acuerdo a la situación en que estuvieron en esta historia tan tremenda. Eh, yo puede, creo que digo, en gobierno eh, en el fondo un sí. poquito dudaba, porque ya con su música se había acercado mucho a los derechos humanos. Digo, Estela, que nadie puede dudar de la labor tan maravillosa que hace ese abuela de Plaza de Mayo. Nadie lo puede dudar. Sin embargo... ¿Por qué algunos presidentes eh, y algunos gobiernos os lo han puesto tan difícil? Bueno, eh, yo Por ejemplo, que... el de ahora, ¿eh? ¿Cómo? Por ejemplo, eh, el gobierno de ahora no parece que sí, sí. apoye bueno. mucho las cosas, ¿no? No, no, no, este gobierno, este gobierno no apoya absolutamente nada. Nosotros tenemos la democracia más larga de la historia uh -huh. y desde con todos los gobiernos sucesivos democráticos hemos tenido diálogo, actitud respetuosa, han dado buenas este, respuestas, algunos más que otros. Pero este gobierno ya antes, y en campaña, dijo que nosotros éramos un curro, que es una palabra muy ofensiva, los derechos humanos son un curro, quiere decir que engañamos, que, que mentimos, que somos personas eh, realmente malas. Y esto ya traía la señal de que este hombre con nosotros nada. Y sí, es así, no nos ayudan, eh, hacen la ayuda obligatoria que tiene el Estado, pero con la parte de derechos humanos, pero han cerrado muchísimos espacios que se habían creado con el gobierno anterior, que facilitaban el trabajo del encuentro de los nietos, tanto en la justicia como en el Ministerio de Defensa, como en la Secretaría de Derechos Humanos, se han cerrado y con eso se pierden las posibilidades más rápidas de, de tener el auxilio del Estado, porque el Estado es el que tendría que estar haciendo lo que hacemos nosotros. O sea, Pero bueno, ninguno. nosotros igual somos férreas luchadoras, seguimos eh, trabajando todos los días. Yo tengo 88 años y ya había cumplido 89, Qué maravilla. y yo sigo yendo, a pesar de mis ñañas, a todos los días a Buenos Aires, vivo a 60 kilómetros, Eh, ...y ahí estoy haciendo todo lo que puedo con las poquitas abuelas que somos... ...me encantaría pero tener una abuela como relevo, tú... ¿eh? Ya, sí, pero, eh, ...y ya tenemos el relevo porque ya pensamos que el día que no haya ninguna abuela... ...los nietos van a seguir el trabajo porque ya están preparados... ...ya son parte de la, de la comisión directiva... Saben la historia institucional y saben su propia historia de restitución. Y también hay nietos que buscan a sus hermanos, que son también personas que están ligadas a nosotros. Y además nuestra familia. Yo tengo catorce nietos, tengo cinco bisnietos, y ya ellos están colaborando en esto de los derechos humanos. A mí me gustaría saber, primero... Cuando conociste a, a tu nieto desaparecido, a, a Guido, si le, independientemente de que le vieras físicamente algún rasgo de tu hija y, y tu yerno, también eso que comentabas de la música o incluso gustos o personalidad, si veías que se reflejaba en algo a, a tu hija y a, y a tu yerno. Y luego, por otro lado, cómo se ha integrado él en la familia vuestra. Bueno, sí, lógicamente a Laura, a su mamá no se parece, ¿eh? es idéntico a su papá. eh Desde ya que nos estamos conociendo, porque hay que ver si ya hace, hace cuatro años, y va a ser un poco más, pero no nos podemos ver todos los días, él vive lejos de acá de donde yo vivo, nos vemos las veces que podemos, pero la relación es muy buena, nos estamos visitando, tanto él viene y se queda, nosotros vamos a su casa y nos quedamos, compartimos a la crianza de su hijita, una nietita que tiene tres años, y que bueno, lógicamente eh, eh, vamos conociéndonos, eh, momentos eh, donde él eh, recibe nuestra información, el, el respeto que hay, ten, hay que tener para el tiempo del que recupera la identidad, es muy muy delicado e inexorable, porque no se lo puede exigir nada más que los tiempos que disponga anímicamente, sentimentalmente, a acomodarse a esa nueva situación. Eh, pero estamos eh, queriéndonos mucho, respetándonos cada día más eh, con mis otros nietos él tiene una linda relación hoy los chicos se comunican mucho por, la, por, el, por el teléfono, ¿no es cierto? Uh -huh. el celular es como una máquina de, de comunicarse, intercambiar fotos, hacerse bromas, contarse historias y todo eso él lo hace con sus primos Conmigo no, porque yo no manejo nada de eso Yo no sé apretar un botón y si lo aprieto lo aprieto mal. Así que bueno, pero ellos me van contando, me van mostrando. No, estoy muy feliz, muy feliz realmente. este Y con él, yo les quiero decir algo, sentí que volví a Laura, su mamá. Entonces yo dije, está ella nuevamente con nosotros. Qué y nosotros estamos muy agradecidos de que nos cuentes esta historia tan fantástica, muy agradecidos por toda tu labor, por todo tu esfuerzo, Estela y Carloto, mil gracias, bueno, por gracias por estar con nosotros. muchas gracias Miles por de llamarle. besos a todas. Un placer. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes, adiós. Fernando, ¿se puede añadir algo? No, ¿verdad? Sí, sí que, que, que, que queremos claro que... tener abuelas como ella. <risa> Pero que de... Es una historia maravillosa. ¿eh? Y que le hayan puesto a Zacadillas, es, sí. es tremendo. Y que se estén poniendo ahora, y yo no lo puedo explicar. No sé cuál es la razón que lleva a alguien en el poder para poner Zacadillas a alguien y que viene a encontrar a sus nietos. Yo, eh, lo que hay no, que decir no sé. es que... Cuando ellas empiezan, es un 22 de octubre de 1977, 12 madres que asisten a la Plaza de Mayo para reclamar a sus hijos. Es decir, lo hacen en la dictadura. Sí, es sí, decir, sí, sí. No, son, eh, no son abuelas, que inicialmente eran las madres, tal, eh, que de repente eh, salen cuando todo ha pasado. No, no. Ellas se lo jugaron. Eh, y hay una imagen que, que, que, que yo recuerdo de hace años y es que iban dando vueltas por la Plaza de Mayo sí. y ese, ahora lo he buscado, y ese dar la vuelta es porque la policía les dijo que no podían estar paradas en la Plaza de Mayo y por lo tanto... Su, su, lo que hacían es no podemos estar paradas en la Plaza de Mayo pues nos Muy movemos, bien, pues nos movemos ¿no? claro. y, y ahora se las identifica con las con, con el pañuelo este que llevan siempre, que antes era, era un, un pañal las abuelas de la Plaza de Mayo son eh, un motivo para creer en, en el ser humano por eso lo decía, porque es una historia tan absolutamente apasionante Eh, hay tantas historias aquí, hemos tenido la suerte de que ella nos haya podido contar su historia, porque ella es una de las que ha encontrado, pero hay montones que hay, no los han eh, encontrado. 500 eh, ¿no? casos eh, documentados, informados, 500 casos eh, terribles se ha encontrado. Este es el 129, este el nieto 129, encontrado, la nieta sí. 129, eh, que se ha encontrado en España, no sabemos quién es, pero mientras estaba preparando y leyendo cosas, Tío, jolines, lo que me gustaría entrevistarla, ¿eh? Sí, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Lo que daría para entrevistarla. Eh, yo creo que tenerla al lado, tenerla enfrente, poderle preguntar... Bueno, no sé si me atrevería a preguntarle algo, ¿no? Pero, jolines, es que esas son esas entrevistas y son las historias que hacen eh, grande al ser humano, ¿no? Es que tú fíjate que, que, que lo que nos acaba de contar Estela es que ella... Estuvo desde los años setenta, que, que fue la dictadura militar. Y buscando, y fue eh, su nieto en el 2014, ¿eh? es decir... Jolín, es que... 40 años, ¿no? Sí, 40, sí, 40, casi 40, 40 años después. 40, 40 años después, y de repente un día va y, y se aparece... Se ...y dice, ¿qué, ¿qué es esto, no? Y eh, habla, y habla... que eh, a mí me ha gustado mucho. Eh, yo no sé si podría hablar sin odio hacia, hacia uh -huh, esos no, padres no. que... Todo contrario. Eh, porque en el fondo... Mmm, Es decir, por mucho que sean, eh, que sean pobres agricultores, entre comillas, sin cultura, todo lo que tú quieras, eh, eso era un delito. Y ellos lo sabían, ¿no? Por y cierto, es muy complicado eso, eh, ¿no? complicadísimo. Por cierto, hemos de decir... Hemos hablado en alguna ocasión de lo que pasaba en los países del cono Sur en aquella época, años 70, esas dictaduras, la CIA tuvo mucho que ver y enseñó mucho a los militares, enseñó entre comillas, a lo que tenían que hacer y cómo causar terror. La CIA fue muy culpable de todo esto, ¿no? Sí, porque incitó a a, incitó a, a, a cargarse a, a, y a perseguir a los, a los comunistas. Lo que también es cierto es que Aquí eh, ellos les enseñaron y les dijeron, pero um, hubo un momento en el que me gustaría aclarar que la dictadura militar, cuando acaba y son juzgados, eh, hay un tema de nuevamente de obediencia debida y que hay montones de militares que todos empiezan a quitar la culpa y una de las cosas que defienden los, lo, las cúpulas militares es que ellos dejaban libertad a la gente para que, para que actuara, ¿no? y que ellos no tenían nada que ver con, con este tipo de, de barbaridades. Cuando luego se ha demostrado ya lo ha dicho y ya se ha demostrado que fue un, una eh, persecución sistemática fue un... estaba todo organizado, los hospitales, las Complices personas. Es decir, que estamos hablando de un exterminio que eh, me recuerda a los comportamientos de. Y de, una, y de una, los una nazis, mínima ¿no? cosa, solamente señalar lo que tú decías, que es súper difícil para esos nietos convivir sabiendo la verdad y habiendo tenido sus padres, nada más que eso.